Segunda Samuel capítulo 2 Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: A Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ainoam j e z r a e l i t a Y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: Los de j a b e s de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Javes de Galaad diciéndoles: Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, Los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboseth, i j o de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Gesurí, sobre Jezreel, sobre e f r a í n sobre Benjamín y sobre todo Israel. De cuarenta años era i s b o s e t hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó dos años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, siete años y seis meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón, con los siervos de Isboseth, i j o de Saúl. Hijo Ab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron juntos al estanque de Gabaón, Y se pasaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, Levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, Levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual doce de Benjamín por parte de Isboseth, i j o de Saúl, y doce de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar e l e k a t a s u r i m el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarvia: Joab, a b i s a i y a s a e l Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo, ¿No eres tú Asael? Y él respondió, Sí. Entonces Abner le dijo, Apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a a s a e l Apártate de en pos de mí, por qué he r i r t e hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió a b n e r con el gabatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde a s a e l había caído y estaba muerto, Se detenían. Mas Joab y a b i s a i siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de a m a que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: Consumirá la espada perpetuamente. ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: Vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el a r a b á toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David diecinueve hombres y asael. m a s los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a trescientos setenta hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a a s a e l y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón.